Este es un juicio donde lo que está en la búsqueda, más allá de los actores materiales que están por la Fiscalía, si lo entienden en este momento, es un juicio de móviles. Si no lo vamos a establecer los móviles que determinaron la muerte de Alonso, no realmente sepamos la verdad total de ese hecho. El día de hoy, para escuchamos a su viuda, con una serie de colaboradores de, de estudio, yo creo que muchos no dicen toda la verdad... Muchos saben más y han callado Hubo contradicciones que vamos a ver ¿Qué temperamento vamos a adoptar el día de mañana? Por lo menos en dos testimonios Se confrontaron en torno de 15 minutos En cosas claves Quiere decir que algunos vinieron con una declaración armada Lo bueno que este juicio se está grabando Y bueno, vamos a tomar nota Y vamos a solicitar las medidas correspondientes Bien, eh, por lo que uno interpretó de, de, de la escucha de estos, de estos testigos que pasaron hoy al menos la primera jornada no dejó demasiados vínculos con los imputados de la causa. ¿Esto sorprendió o era esperable? En mi opinión puede tener Marcelo tradición. La determinación o la declaración de un testigo creo que se referiza, se referiza a Rodríguez, que prácticamente digo que era una visión y si sí embarcó en su opinión a miembros de la familia, ¿no? Dice el hermano de, de la víctima o, de, o del doctor Alonso, ¿por qué? ...como yo pensamos que esto no son los autores... ...no son las que hace la valoración es el tribunal. ...por eso realmente... ...hay que tener mucha atención en este debate... ...porque hay gente que vino a mentir... ...no a colaborar... No ...y eso será después... ...por te está de pedir... ...eso no, vamos a tomar... testimonios o que sea... ...pero lo estamos dando todos... ¿eh? ...inclusive hasta la defensa creo que tiene... ...un buen ánimo investigativo en aras... De la defensa de sus pupilos... pues están buscando móviles por la muerte... Fíjense, tengan en eso que no es una redundancia. Por supuesto que a veces, usted creo tiene un caso muy muy resonado que es del Sunse, es un link case, donde están buscando móviles. Pero o sea, está decidido, o se despide igual a otro por eso. Pero en este caso los móviles nos van a echar luz a muchas cosas. Yo, se están está empezando a perfilar un móvil que no lo quiero de verdad, porque es una conclusión mía, me lo que dice Marcelo también en este aspecto. y Vamos a ver qué pasa, Andrés, un de mañana y uno que viene el lunes. Uh -huh. eh, las tres primeras jornadas son son fundamentales, sin conocer la lista de testigos, digamos, pero por lo que ustedes manejan, las tres primeras van a ser importantes. Sí, creo que las tres primeras jornadas van a ser las más importantes. Eh, hoy, al margen de que no hay algo puntual en lo que vos decías de la vinculación de, de estas dos personas imputadas, los testigos que, que han concurrido al debate, eh, son algunos son útiles para el particular domificó, porque nos han puesto en, en, en tiempo y espacio, en fecha, en día, en los movimientos que hizo el doctor Alonso ese día, cómo estuvo en la brigada por la mañana, cómo se comunicó por última vez con sus familiares, con amigos, con clientes, cómo dejó después de, de tener contacto con esta gente de, de su familia, y bueno, cómo se fue demarcando después, en el momento en que no... O sea, es se en la denuncia por la desaparición de él y después como lo encuentran sin vida, ¿no? O sea que creo que son útiles algunos de los testimonios que han concurrido y que nos van están empezando a permitir este ir, este sumando pruebas para determinar condiciones de tiempo, modo y lugar. Después en lo que respecta, bueno, al tema de lo que hablaba el doctor Fierry recién este, y de, de declaraciones puntuales de algunos testigos, bueno, entendemos obviamente que acá este, del transcurso del debate veremos si podemos llegar a quien quienes tengan responsabilidad por la autoría material, si hay más de estas dos personas que yo creo que con la prueba que vamos a producir van a tener responsabilidad penal y si se puede llegar a quienes tengan que ver con la autoría intelectual o idearon este hecho, ¿no? Eh, en, sí, primer, en primera instancia no está en la lista de testigos por lo que sabemos pero digo no se puede pensar en una citación como testigo del doctor Saladino teniendo en cuenta las menciones de los primeros testigos que hemos escuchado en esta primera jornada lo nosotros lo tuvimos en cuenta pero me parece que tuvimos que, esperar, somos respet de, ¿No? que somos respetuosos del órgano judicial actuante del Ministerio Público Fiscal nosotros lo tuvimos en cuenta Este, el doctor Saladino nos parecía que era un testigo importante, pero lo consensuamos con nuestro cliente, con nuestros representados, y fuimos respetuosos del Ministerio Público Fiscal, que optó, por lo menos, hasta, hasta el debate, por, por no convocarlo, y si no surgen hechos nuevos le puedan permitir este, invocar eso para, para traer a un nuevo testigo, bueno, no vendrá, por lo menos, al debate. Sí puede declarar en la causa que continúa en trámite en la Fiscalía 7 de la Barría, ¿no?, está todavía en etapa de investigación esa parte de la causa o sea desde lo técnico y desde lo probatorio el episodio en el magistrado creo que tiene de investigación y me parece que es como esforzar una situación de móviles por eso reitero bajo la experiencia que tengo en esto detengámonos en cada testimonio porque nos vamos a dar una sorpresa con los móviles por lo menos yo me la estoy llevando